mi querido amigo Cristian Barrera, ¿cómo te va? Cristian, buenos, buenos días. días. Sí. Muy bien aquí, un poquito de lado nomás, porque sí, está bastante frío, ¿eh? pero sí. muy bien, naturalmente. Para que conversemos también sobre algunos temas de la contingencia y los dolores de nuestra región. Sí, que son hartos, la verdad, las claro, cosas. Claro, cada día ya como que aumentan un poco sí, más. Y sí, y lamentable el evento, por quienes habitamos hoy día, eh, por supuesto, la, la región de Valparaíso, por quienes queremos nuestra región, por quienes queremos nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestras comunidades. Eh... Dame ver, ver todo lo que está no, de pasando o, no no solo en la región, sino que est esta convulsión que hay a nivel del país, Cristian. No, lógico, de todas maneras, es esto una cuestión que bueno, lo veníamos conversando ya hace varios meses, ya ni de todas las veces que hemos estado acá juntos y en definitiva, lo que tenemos hoy día al, al frente es un gobierno tremendamente responsable que ya a esta altura el partido lo único que está buscando es terminar el periodo pero no hacer mucho de hecho lo, lo hemos podido ver en, en temas de vivienda últimamente de hecho hoy día la portada de Mercurio hablaba sobre que solamente se ha ejecutaba un 1% de, de la reconstrucción aquí en el incendio de Valparaíso entonces o sea, perdón de Viña del Mar entonces ese tipo de cosas son las que a uno le molestan y uno que es necesario fiscalizar sí. mejor y por lo general e históricamente eh, además cuando hay un año de elecciones el gobierno va en salida ...quienes finalmente van marcando la agenda política son los candidatos. Normalmente sí, y otras veces pasa que los gobiernos que van saliendo tratan de hacerlo lo mejor posible para tratar de mantenerse. Ahora, este gobierno tiene un récord en tratar de hacer las cosas más mal desde mi punto de vista, porque lo que hemos visto sobre los escándalos de corrupción y ese tipo de cosas, son cosas que a la larga no pueden volver a suceder en Chile. Eh, no bueno, logró repuntar el, el gobierno, por, yo, por, yo, más, por más que quiso, digamos. Sí, bueno, o sea, evidentemente la baja participación en la primaria presidencial, eso te da cuenta de que esta cuestión no va bien. O sea, más allá de los temores naturales que existen, porque que eh, ganó una candidata del Partido Comunista, eh, que es cuestión que nosotros nos genera un, un gran problema desde la UDI porque creemos que sería lo peor que le podría pasar al país eh, aún así tampoco digamos que fue tanta la gente que votó por lo tanto tenemos esperanza en que Chile va a reaccionar en su oportunidad eh, 11 de la mañana, 49 minutos, precandidato a diputado por el distrito número 7 Cristian Barrera, con nosotros aquí en la radio carnaval, bueno el eslogan póngale Barrera eh, hoy estamos en un oloco, che muy bueno bueno, como... se gracias al equipo creativo naturalmente porque, equipo, ¿eh? pero hay que tener presente que, que, que eso, más allá de ser un juego con mi apellido, se trata también de un proyecto colectivo que dice relación con ponerle barrera a la delincuencia, a la corrupción, al narcotráfico, a la inseguridad y levantar también las barreras para la economía, para el crecimiento económico, para el empleo, porque eso es lo que necesita Chile de donde siempre yo he estado escuchando ya ni siempre metidos las poblaciones y me he dado cuenta que la gente hoy día quiere trabajar y no hay oportunidades de empleo. Entonces, a, a, salvo que este gobierno crea que porque aumentó el empleo en el, en el aparato público, significa que eso todo es lo que tiene que hacer en materia de empleo. Pero no, el ciudadano de pie no trabaja en el Estado. Entonces, esa es, esa es la circunstancia que nosotros queremos mejorar, Yanni, eh, porque son cuestiones que a la larga duelen, sobre todo cuando hay familias que se angustian porque no logran llegar a fin de mes, personas en situación de campamento que tampoco pueden posturar los subsidios porque sí. no logran juntar su plata, entonces todos esos temas son los que queremos abordar en una oportunidad para poder mejorarle la calidad de vida a todos los chilenos. Póngale barrera a la delincuencia porque las últimas cifras conocidas muestran un eh, aumento preocupante no en, en la cantidad primero de homicidios de robos a viviendas eh, en general la, a los delitos en, en nuestra región, ¿Cuál es, ¿cuál es la visión? ¿Tu visión además Cristian? Bueno ya yo creo que tú estás bien informado porque seguramente leíste el informe Stop de Carabineros donde efectivamente hay un 17% de aumento en, en los robos eh, y, en los homicidios particularmente robo con homicidios y también un 29% en los robos de las viviendas yo creo que eso son lo peor que le puede pasar a una persona imagínate una, una mujer que vive sola con sus hijos o una pareja de abuelitos que dere, derechamente les roban esas son cosas que no que no pueden suceder y finalmente eh, este esto se ha transformado en una crisis estructural del gobierno del presidente Boric. Eh, y son cosas que a la larga no podemos permitir si queremos pensar en Chile de derechos, de, de, de, de un Estado justo, que permita avanzar en materias de reformas sociales, pero siempre con responsabilidad. Yo creo ahí, Yanni, que que solamente puede mejorar esta situación alguien como Evelyn Matei, porque ella es ella la que tiene las ideas del orden, el progreso y la esperanza que Chile necesita. Porque sí. si no este país finalmente no vamos va, va, va muy mal camino yo está esta es la primera vez que tenemos una situación tan compleja sí. sobre todo en, la, en el tema presidencial no es la primera vez que llegue un candidato comunista a la papeleta, pero hoy día las proyecciones electorales dicen que podría tener varias posibilidades y eso a lo menos a nosotros las personas que nos dedicamos a trabajar día a día nos preocupa eh, y lo que nos preocupa además también según eh, eh, un eh, informe cierto de la Eh, hablamos de la violencia que hoy día además tienen los delitos pero cómo ha ido cómo se ha ido remetiendo además eh, el, el secuestro de eh veíamos el caso por ejemplo del ex eh, del, del ex alcalde no que, que fue secuestrado ahí hay otro tema quizás de fondo eh, pero el secuestro además también hoy día está siendo uno de los delitos más comunes en nuestro país, cuestiones que hace un par de años eran impensadas es que eso es algo que efectivamente no hemos visto o es sea, muy bueno el informe desde la universidad que yo salí así que <risa> no me cago duda que está muy bueno pero eh, eh, la Andrés Villo considera que hay un 136% de aumento en el tema de los secuestros sobre sí. todo en la comuna de San Antonio ya eh, y eso es complejo porque a la larga son situaciones que no veíamos antes, sí, hay personas que lo, lo, lo atañen, derechamente eso al tema de la migración, ya por lo tanto yo creo que es necesario tener una migración controlada y, y derechamente los que se portan mal, sacarlo, echarlo, si no corresponde en cualquier país que se respete, esas cosas pasan, y en Chile eso no lo estamos viendo 11 de la mañana, 53 minutos conversamos con Cristian Barrera a esta hora aquí en la Radio Carnaval eh, FM, ya, y entonces aquí hay que crear eh, una estrategia concha el eh, crimen organizado, ¿no? No, por supuesto. O sea, pero eso dice una una estrategia integral aquí, no solamente se trata de tener más policía. Es necesario tener más policías, pero la seguridad, como también decía Osvaldo Ruti, a nuestro consejero regional, eh, es un tema integral que va por el tema de la salud, va por el tema también de, de, de la vivienda, va por el tema del cuidado de nuestros adultos mayores, el tema de la, el control de la migración, eh no es solamente tener más policía hay que darle también más facultad al Ministerio Público, porque el Ministerio Público como lo conversábamos también hace un par de meses, bueno, este gobierno le bajó el presupuesto entonces, ¿cómo queremos que se investiguen los delitos si es que no tenemos un, un Ministerio Público fuerte que pueda avanzar en materia de seguridad? Seis minutos para las 12 conversamos con Cristian Barreras para ponerle barrera a la delincuencia decíamos en un comienzo de la entrevista para hablar <ríe> además también de los de los dolores que tiene hoy día la región de Valparaíso y uno de, de los dolores que tiene la, la conurbación del Gran Valparaíso, nos vamos a centrar ahí hablamos de Concon Valparaíso, Viña del Mar Quilpue, también eh, Villa Alemana que entran a este nuevo proceso de licitación del de eh, transporte público que era eh, bastante necesario, requerido y pedido además también hace varios años ¿Cómo, cómo ve el anuncio de esta nueva licitación para el transporte, o sea, Cristian? Es una buena noticia, pero pero hasta por ahí porque estamos hablando de que efectivamente van a aumentar en 600 buses nuevos pero van a empezar a operar el año 2027, Yanis hoy día la gente necesita soluciones ahora entonces para temas a largo plazo esto va a terminar como el Transantiago porque siempre se, se, se proponen primeros plazos eh, algunas cuestiones como de momento pero finalmente nunca se cumplen entonces yo tengo severos temores donde estamos frente a un sistema colapsado que no da el ancho Eh, y que en definitiva el gobernador montaca y la alcaldesa Rima Monti tampoco han tomado la apuesta de cascabel al gato pues ya ni entonces no no yo, yo tengo un poco de desconfianza sobre esta noticia eh, me parece muy bien que se haya cambiado de todas maneras pero la forma y el plazo creo que no es suficiente eh, y además recuerdo yo incluso entrevistamos aquí en varias oportunidades al Ceremi de Transporte al subsecretario de Transporte se, eh, se realizaron varios diálogos ciudadanos se hizo participar a la gente y Y la licitación finalmente, yo no sé si tomó en cuenta esa opinión o fue una vez más creada desde Santiago. Yo desconozco, pero más allá de eso, independientemente de que todos los presos tienen que tener plazos de ejecución, eh, y me parece un poco excesivo cuando, y, y que no hayan medidas previas. ya eh, Normalmente siempre, incluso en temas medioambientales, hay, eh, o, o cuando se hacen construcciones, hay medidas de mitigación. ya Lo que se necesita además de esta licitación son medidas de mitigación para mejorar el transporte público, ya ni pero si tú puedes tú normalmente en Viña, eh, puedes pasar como a las 9, 10 de la noche y ya no hay transporte de reñaca Ya no hay transporte tampoco los cerros de la de, de Viña. Valparaíso también, una situación de abandono en materia de transporte público. Las, las personas que viven en los altos cerros de Valparaíso tampoco tienen un, una, una cercanía directa, como podría uno esperarse, eh, al menos a los paraderos de las grandes conurbaciones. Entonces, eh, eso es lo que no puede pasar. Ya. Y eso es lo que... Eh... Eh, hay que solucionar ahora pues. claro a lo menos tener algunas medidas de mitigación previa sí, claro. independientemente que van a operar estos 600 nuevos buses yeah. o sea, no, esto no, no se trata tampoco ya ni de pensar simplemente en malas noticias o tirar para abajo las propuestas del gobierno sino que analizarla también en su mérito porque claro estos 600 nuevos buses son positivos pero si la propuesta llega en dos o tres años más, mucha se vuelve inexistente. Uh -huh, sin duda. Faltan tres minutos para el mediodía, conversamos con Cristian Barrera, precandidato a diputado por el eh, distrito número 7 otra de las noticias que impactó hace algunos eh, días fue eh, dada a conocer además en medio de esta comisión investigadora en el eh, congreso sobre los eh, avances en la reconstrucción y que tiene relación con el eh, rechazo por parte de el eh, Serviu de cerca de 1862 viviendas por parte de la Cámara Chilena de la, de la construcción, ¿no es, Cristian. Bueno, esto ya no... escucha no, no. ¿Cómo te lo digo? ya Ya no es solamente un tema de displecencia ya es indignante ya porque en el fondo estamos hablando de que uno de los problemas que han razonado durante el último tiempo en la prensa y que afectan a una cantidad importante de los sectores altos de Viña del Mar eh, es lo que pasó con el incendio y ahora que hay una solución de materia de inversión privada donde el, donde el Estado le iba a salir cero ¿sí? Finalmente el gobierno opta por rechazarlo porque las casas eran como muy grandes, entonces no como que no cumplían los requisitos que, o los estándares que yo tenía Pero si hay gente que hoy día está durmiendo en Carpallanes, no hay una solución real. Y ellos, son, ellos están sufriendo mientras el Seremi se va tranquilo a dormir en su casa eh, y todas las autoridades también, los funcionarios, sin ningún problema y la gente sigue ahí viviendo allegados con familiares o, o en situación básicamente de hacinamiento y nosotros lo menos y particularmente yo creemos que eso no, no, no puede ser o sea este gobierno nuevamente optó por la burocracia frente a dar una solución real a las familias que realmente lo necesitan el, el, el, el buen chileno y con, y con términos llevados a la actualidad además de eso, le dejan el visto a la Cámara chilena porque lo que dicen ellos, nosotros propusimos hicimos contrapropuesta y nunca obtuvimos respuesta alguna, o sea, ni siquiera se sentaron a conversar o le ofrecieron esta propuesta a los damnificados no hubo nada de aquello. Sí, Yanni, y además también hay una cuestión que a mí me produce una suerte escozor, porque eh, aquí hay un interviniente que tiene alta importancia, que, que, que es la alcaldesa Viña del Mar ella tampoco alzó la voz, yo no he visto ninguna declaración pública de ella respecto a este tema entonces Cuando hablamos de ciudad cuando tenemos un alcalde que quizás no se está preocupando lo suficiente eh, por las necesidades de los vecinos que lo están pasando mal como una por donde más por, lo, por lo demás donde vivo eh, yo creo que eso da mucha mala espina respecto a la vocación de servicio público ya ni cuando yo no, no, a nosotros nos tocó el tema del incendio y estuve hasta las 3 de la mañana en la playa con la maría tapia porque se la había quemado parte de, de las viviendas mm. ya Eh, yo no soy funcionario público, fui funcionario público en el gobierno del presidente Piñera pero en esa época ya no estábamos en gobierno pero esas son las vocaciones que yo creo que tenemos que impulsar a mí me toca impulsar la primero más allá de mi candidatura, en la UDI buscando jóvenes que puedan en el fondo servir a Chile sin esperar nada a cambio así partí yo y bueno, naturalmente eh, terminé metido en esto, me lo pidieron eh pero vamos a hacer todo lo posible para lograr llegar al Congreso y darle urgencia a las necesidades que la gente necesita al menos en esta región ¿El ministro Montes anunció una investigación por lo, por lo ocurrido que, que, que se espera, Cristian? O sea, él puede investigar todo lo que quiera po, pero el punto está en que ¿Qué se hace de momento? ya ¿Con el frío que hace? ¿En las noches? El ministro va a seguir investigando, no hay ninguna medida de mitigación, como lo decíamos delante con el tema uh -huh. transporte. Más acción, menos investigación. Esa, o sea, hay que investigar, por supuesto. Los responsables que tomaron esta decisión, eso está bien. Pero hay que aprender a caminar y a investigar chicle, Poyanes. Uh -huh. Si esta gente sigue igual, en las mismas condiciones. Y peor, porque cada día eh, la moral de las personas va bajando, eh, moral en términos militares, por favor, no no quiero decir que sea inmoral. Eh, pero me refiero a que... Eh, se genera un dolor hay un mucho más fuerte cuando en el fondo ven gente que no le está dando una solución real eh, uh -huh. o que no hay una preocupación real sobre todo cuando te están reglando casi no la recibí sí. <risa> o sea eso es uh -huh. lo inexplicable de esto sí. no y ayer conocíamos además en, en, en una nueva eh, sesión de la comisión eh, investigadora el lo dijo incluso la propia alcaldesa de Quilpue, Carolina mm. de Corti hoy día podemos perder los recursos producto además de la baja ejecu ejecución de del eh, fondo de emergencia Sí, ese es el problema si en el fondo cuando nosotros hablamos de que solamente hay un, lo, lo, lo decíamos al inicio de, de, de esta conversación, pues cuando hay un 1% solamente de la ejecución de los fondos eh, eso te da cuenta que ya ni siquiera Yo, yo quiero pensar, en un inicio pensaba que, que era un problema de falta de expertise técnica. Yo creo que aquí ya hay un tema de desidia, de indiferencia. Y eso es lo que al menos nosotros en Chile no estábamos acostumbrados. Uh -huh. Y esto no puede volver a ocurrir. Cristian Barrera, precandidato a diputado por el distrito número 7, con una nutrida agenda, lo he visto ahí en la en las redes sociales, además Cristian eh, recorriendo ampliamente el, el distrito. No, de todas maneras, eso es lo que hay que hacer, porque estás con la gente... Eh, Hoy es no, momento no, de escuchar que, no y siempre o sea yo vengo escuchando y trabajando porque una cosa es escuchar y no hacer nada ya también puede pasar por pues bueno no aquí uno recoge la necesidad de la gente los trata de ayudar desde su propia expertise técnica eh, algunos con problemas que tienen dicen relación desde el punto de vista jurídico otros desde el punto de vista psicológico uno pone a disposición lo que sabe o lo que, lo que los equipos saben para poder avanzar en mejoras que uno pueda darle un impacto real Porque ya, ya, no, ya lo hemos visto, el Estado no ha sido capaz muchas veces de, de dar soluciones reales y, y nosotros creemos que también el mundo privado tiene algo que hacer con eso. Entonces, eh, nosotros, claro, hemos estado recorriendo 10 de las 12 comunas del distrito. Eh, no sé si hemos de Pascua, pero, sí, claro. pero podría ser muy entretenido, no podríamos podríamos irnos juntos, pero definitivamente de ellos. Yo creo que lo pasaríamos si es que da, bien, pero Si es que nos dan permiso. Sé si es que no dan permiso, no, lógico. Pues, si no hay la Javiera, pues, me va a matar, pero, no, pero independientemente de eso. Que yo sé que me está escuchando estar un poco o enojado, claro. o con risa. ¿Cómo se sí te ocurre invitar al Jaime invitarme a mí? No, no, no, no, no, no, pues sé que va a pero... no, mentira, ya. Con eso terminamos de no, pero independientemente de eso, Yanni, estamos recogiendo toda la, la, la información de las necesidades que tiene la gente hoy es día bueno. realmente. O sea, por ejemplo, en el Tavo están los problemas de la regulación de los terrenos, en Valparaíso el problema el transporte, en Villanueva el problema de la seguridad, que también es transversal también en San Antonio, sí. en Santo Domingo el tema de los loteos también... Eh, de, Hay una serie de, de, de, de situaciones, el, el tema del turismo, el, la falta de emprendimiento, y lo que es transversal, la seguridad, como he dicho, el, la falta de empleo, y que eso tiene que negociarse y avanzarse también en un próximo gobierno. Eh, solo así yo creo que vamos a lograr sacar adelante este país que está en un proceso de estancamiento. Cristian Barrera, precandidato a diputado, conversando con nosotros aquí en Carnaval eh, FM. Cristian, muchas gracias, hemos cantado. Muchas siempre. gracias, Janis. Te pasaste. Chao. Un alto ya, seguimos con más Carnaval.